Tu mejor despertar en OID Radio. Nuestro protagonista de hoy es José Rodríguez. Hola, buenos días, José. Hola, buenos días. Hay que decir que José es vendedor de la OID, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿cómo llegaste a la organización impulsora de discapacitados? Pues a través de un amigo mío que... Él se apuntó y me habló muy bien de la, de la organización organización y nada, y a través de ahí pues ya me apunté Bueno, ¿cuánto tiempo hace de eso? Pues unos dos meses más o menos Ajá, o sea que llevas poquito tiempo, ¿no? Sí Y ahora que, que estás dentro de la OID, ¿cómo te sientes? ¿Qué valoras? Pues yo estoy muy bien ¿Sí? Sí ¿Te tratan bien? O sea, sí, estás muy bien todo ¿Estás contento? Vamos Sí. Bueno, y me gustaría saber, eh, José, ¿cómo es tu día a día? Cuéntanos. Pues nada, pues yo me levanto, desayuno y me voy a vender. Uh -huh. Y después vuelvo al mediodía y estoy un rato en la casa, como y demás. Uh -huh. Y después, si me han quedado algunas, pues vuelvo a salir otra vez y las vuelvo a vender. Uh -huh. Ya después a las 7, pues ya voy a la sede y ya entrego. Haces el mismo recorrido todos los días. Sí. Sí, ya tengo a mi clientela hecha uh -huh. y ya sé dónde tengo que ir a cada día. ¿Y para buscar clientes nuevos? Pues también he encontrado un montón. Mm, ¿De la forma más habitual? O sea, ¿sí, cuando vas paseando por la calle, ¿te, te para la gente o como Sí, claro. Yo voy por la calle uh -huh. y a la gente que yo conozco, ¿Sí? pues la paro y se lo digo y ya, pues, me compra uh -huh. Y hay gente que me dicen bueno, pues... Ya te voy a comprar cada día. Ya sabes que te tienes que llegar aquí. O sea, que tiene una buena aceptación, entonces, el euroboleto. Sí, sí, sí. Y hablando... Yo estoy muy bien. Y mm -hmm. estoy muy contento. ¿Cuántos clientes fijos puedes tener, José? Pues unos 20 más o menos. Que no está nada mal. Hombre, porque yo eso... creo que no, porque para llevar tan poco tiempo... Exactamente. Y eso lo tienes fijo, más luego lo que decíamos, más los clientes que van saliendo eh, eh, día, sí. día a día. Sí, sí. Sí, porque yo conozco muchísima gente, que aunque no sean cliente fijo pero me compran. Y si un día no me compran uno, pues me compran otro. ¿Por qué conoces tanta gente? ¿Antes trabajabas eh, cara al público? Sí, porque yo he estado en un bar y yo he sido camarero de noche. Ajá. Y entonces pues yo conozco muchísima gente. Ya, ya, ya, ya. Oye, y cambiando de tercio, en tu vida personal... Cuéntame, eh, ¿quién es esa persona tan especial de la que no te puedes olvidar o que creas que es un premio el que haya llegado a tu vida? Bueno, pues son muchísimas personas, la verdad. Uh -huh. A ver, dime alguna. Pues una amiga mía. Uh -huh. ¿Que es muy especial? Sí. ¿Por qué motivo, José? Pues porque yo he tenido un problema y ella ha sido la única que me ha ayudado. Eso es una, un amigo de verdad, ¿no? Sí. Que de esos hay pocos. Poquísimo. ¿Y quién sí. más? Bueno, está ella, están sus niño está su niña. Hmm. Su familia, ¿no? Sí. Uno de, de, de sus niños también es vendedor. Y ya que hemos hablado de clientes, me has dicho que tenías clientes fijos, pero ¿has tenido la suerte de repartir algún premio, José? Mi amigo sí. Mi amigo ha llegado a dar hasta los 50 euros. Uh -huh. ¿Y tú de momento no? No. Bueno, ¿a ti qué premio te gustaría dar? A mí el máximo. Para aquellas personas que te necesitan. Claro. Y seguramente que en estos eh, dos meses de trayectoria, que es el tiempo que llevas eh, dentro de la Organización Impulsora de Discapacitados, seguramente que te ha sucedido una alguna historia, una historia con algún cliente, alguna anécdota que nos puedas contar. Sí, José. que muchísima gente... Eh, no se esperaban de que yo me fuera a meter a vendedor, uh -huh. porque claro, eh, como yo siempre he tenido trabajo, pues entonces pues, le han chocado. Digo, pero bueno, si es lo que hay, pues lo que hay. Uh -huh. Y para poder comer el día de cada día, pues yo tengo que hacer en la vida lo que tenga que hacer. O sea que entonces a esas eh, personas que tú conocías les ha sorprendido el hecho de verte vendiendo el euroboleto. Sí. Pero hay que decir que es un trabajo muy digno, ¿verdad? Hombre, Está muy bien. Y como tú dices, para... Bueno, pues para comer, pues oye, por lo menos no tienes que robar, ¿verdad? Vaya. Yo tengo otro premio muy especial para ti, José. Dime. En forma de canción por acompañarnos eh, durante estos minutos y contarnos tu historia. Dime qué cantante o grupo te gusta. Eh, pues en verdad, en verdad me gustó mucho Luis Miguel. Luis Miguel. Sí. Eres romanticón, ¿eh? Sí. <risa> bueno, pues... Eh, te voy a poner una canción de Luis Miguel, pero me gustaría que la dedicases a esas personas tan especiales que, que tienes ahí, las que tú ah, quieras. Ah, pues claro que sí. Yo se la dedico a mi amiga Fali, a sus niñas y a sus niñas. Uh -huh. ¿Alguna persona más? Bueno, a todos mis amigos y mis amigas. Pues nosotros también te la vamos a dedicar a ti y te damos las gracias por compartir tu historia con nosotros a través de OID Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos muchísimo ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OID, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Un saludo. Venga, igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.